Cuentos de hadas españoles El hechizo del gigante Érase una vez una niña pobre llamada Isabel Que solía criar vacas para su amo Isabel no tenía amigos ni familiares Pero ella era experta en su trabajo Y tenía mucha, mucha curiosidad por las cosas De repente escuchó un fuerte gruñido ¿Qué es ese sonido? Ella caminó lentamente en la dirección del sonido ¡Oh, Dios! ¡Un león! Isabel se asustó porque nunca había visto un león tan de cerca Pero pronto se dio cuenta de que una pata del león estaba atrapada entre las raíces del árbol Ella sintió pena por él y lentamente y un poco asustada avanzó hacia él Se acercó al león y lentamente separó las raíces liberando la pata del león El león rugió con fuerza Isabel se asustó por aquel rugido ¡No me hagas daño! El león miró su pata y caminó hacia Isabel y le lamió la mano con su lengua larga y áspera Isabel se quedó quieta un momento y luego, reuniendo suficiente coraje, colocó su mano sobre la cabeza del león acariciándola. El león se quedó quieto. Una repentina sensación de alegría llenó su corazón y sonrió alegremente. Pero de repente, el león miró hacia el cielo. El sol se ponía, miró a Isabel y luego se volvió y salió corriendo. ¡Oye, espera. ¿A dónde vas? Isabel se sorprendió al ver a su nuevo amigo, huyendo, y decidió correr tras él. ¡Oye, vuelve aquí! Mientras corría detrás de él, entró en el bosque y pronto al león no se le veía por ninguna parte. El bosque era denso y estaba lleno de árboles que tenían grandes hojas verdes. ¿Dónde estará el león? Ella siguió caminando y llamando al león Amigo, amigo león, ¿dónde estás? Pero al león no se le veía por ninguna parte De repente vio a un apuesto joven que bajaba por el camino Y desapareció detrás de una gran roca ¿Quién es ese? Isabel corrió y miró detrás de las rocas Pero no había nadie ¿Cómo puede ser? ¡Lo he visto con mis propios ojos! Pensó un momento y decidió mover las rocas. Pero, ¿cómo voy a poder mover estas rocas? Mientras pensaba, se apoyó contra un árbol cercano. Y por arte de magia, las rocas se movieron a un lado y vio que había un camino para que ella entrara. ¡Esto parece ser una especie de lugar mágico! Por curiosidad, entró y cuando salió por el otro lado, vio una casa tan hermosa que se quedó atónita. ¡Guau! ¡Qué casa más hermosa! Me pregunto de quién será. Ella entró en la casa. Por dentro, la casa era aún más hermosa que por fuera. Paredes decoradas cortinas suaves y brillantes y los candelabros más perfectos que jamás hubiera visto. ¡Ah! ¡Esto es un sueño! De repente, alguien llamó su atención. ¡Hola! Se dio la vuelta y se sorprendió al ver al mismo joven apuesto a quien había visto en el bosque. ¡Ah! Oh, ¡Hola! Mm, lo siento, solo estaba buscando a un amigo. ¿Podría usted ayudarme, señor? Mi nombre es Eugene Y tú ya me conoces Ya nos hemos visto antes Yo... no lo creo Soy el león al que has ayudado ¿Espera, qué? ¿Tú? ¿Un león? Um... Sé lo que estás pensando Es una larga historia Una vez... Fui el príncipe de un gran reino, y la gente del reino me adoraba. ¡Bravo, Uy, alteza! Príncipe, ¡Bravo, sí. gracias! Un día, mientras galopaba por el bosque, me encontré con un gigante que estaba durmiendo. El fuerte relincho de mi caballo molestó al gigante dormido, que se puso furioso. ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño? ¡Devoraré a ese caballo! Pero antes de eso, pelearás conmigo <risa> ¿Crees que puedes pelear conmigo? Yo no soy ningún cobarde No me rendiré antes de pelear, así que... Si quieres hacer daño a mi caballo, tendrás que hacérmelo a mí primero ¿Sabes qué? Aún tengo mucho sueño Prefiero volver a dormir que pelear contigo Pero como me has desafiado, ¿sabes qué? Te daré una buena lección ¿Y qué hizo? Bueno, él me lanzó un hechizo Y desde aquel día tengo la forma de un león hasta el atardecer Y solo entonces regreso a mi forma humana No he estado en mi casa ni he visto a mis padres desde hace mucho tiempo Porque sé que les pondría muy triste verme en esta condición Lo siento muchísimo, Eugene ¿No hay forma de que este hechizo se pueda romper? Sí, la única manera es conseguir un mechón de cabello de la cabeza de una reina Tejer una hermosa trenza y dársela al gigante Bueno, iré de ciudad en ciudad Y llamaré a las puertas de reyes y reinas Y me aseguraré de traer un mechón de pelo de la cabeza de una reina ¿Por qué harías una cosa así por mí? Porque eres el único amigo que he hecho en toda mi vida Y he oído que los amigos se ayudan mutuamente Gracias Mi nombre es Isabel Gracias Isabel No me las des todavía Después de decir aquellas palabras, ella se dirigió a la ciudad. Ella paró en el mercado y gritó que buscaba trabajo como sirvienta. ¿Quién me contrata como sirvienta? Creo que tiene buena pinta, tal vez deberíamos pensarlo. Es demasiado guapa para ser sirvienta. Parece muy limpia y ordenada. En medio de aquella multitud de plebeyos estaba la sirvienta de la hija del rey que escuchó a nuestra Isabel. ¿Quieres trabajar en el palacio del rey? Habría una vacante para ti Isabel se dio cuenta de que era la única oportunidad que tenía para trabajar en el palacio Y aceptó al instante Sí, haré cualquier trabajo Entonces ven conmigo La doncella peinó el cabello de Isabel Parecía muy hermosa e inteligente Y todos la admiraban y la alababan Ella tiene un cabello muy hermoso, es, es muy mucho guapa más guapa que la princesa, ¿no te parece? Finalmente esto llegó a oídos de la reina y llamó a Isabel Alteza, ¿quería usted verme? La reina se dio cuenta de lo hermoso que era el cabello de Isabel Me gusta mucho la forma en que te has peinado de ahora en adelante ya no trabajarás en la cocina nunca más. Me vas a peinar y me vestirás todos los días. Isabel nunca había sido tan feliz. Había encontrado la oportunidad que estaba buscando. Será un verdadero placer, Alteza. El cabello de la reina era muy grueso y largo y brillaba como el sol. Isabel lo peinó y lo peinó hasta que estuvo más brillante que nunca. Pasaron los días y también las semanas, y la reina pronto se encariñó con Isabel. Un día, Isabel reunió todo el coraje que tenía y le preguntó a la reina. «Alteza, ¿puedo pedirle un favor?» «Por supuesto que puedes, Isabel». «¿Podría cortar un mechón de su cabello?» <risa> «¡Eso es todo, Isabel!» Por supuesto, claro que puedes Isabel pasaba noches y días haciendo una capa de trenzas con el pelo de la reina Cuando finalmente terminó, se la llevó a Eugene Ya la tengo Ahora, dime dónde puedo encontrar a ese gigante Estoy ansiosa por ver cómo es Eres una persona muy curiosa, Isabel Pero ten cuidado de gritar cerca de ese gigante Porque si no... Seguramente que intentará hacerte algún daño No te preocupes, Eulín Cuando llegó al secreto lugar donde estaba el gigante en el bosque Isabel lo llamó ¡Señor gigante! ¡Hola! ¿Quién se atreve a poner un pie en mi morada? ¡Oh, rey de los gigantes! Tengo un regalo para ti Una capa tejida con las trenzas de una reina El gigante salió inmediatamente de su cueva y cogió la capa de Isabel. Me gusta mucho. Gracias. Supongo que querrás algo a cambio, ¿verdad? Sí, <risa> sí. Um, señor gigante, por favor, rompa el hechizo que le hizo a Eugene. ¿Quién demonios es Eugene? El león salió de detrás de un árbol. Creo que soy yo. ¡Oh, el que quería pelear conmigo! Lo siento, tenía muchísimo sueño. Lo siento, no quise convertirte en un... ya sabes. ¿Lo dices en serio? ¿Me convertiste en león porque estabas de mal humor? Uh, creo que eso es correcto, sí. No puedo creerlo. Bien, entonces. No nos quedemos anclados en el pasado. Um, señor Gigante, ¿podría, por favor, romper el hechizo? Uh, sí, puedo. En realidad, él puede. Tan solo di no quiero ser un león el resto de mi vida. ¿En serio? ¿Eso es lo que tengo que hacer? Como has dicho antes, estaba de mal humor. Eugene, vamos, dilo. Hmm. Uh -huh. Ya no quiero ser un león por el resto de mi vida Y tan pronto como lo dijo, se transformó en un ser humano de nuevo Ahí lo tienes, ha sido pan comido Sí, pan comido Muy bien, necesito volver a dormir, adiós Adiós, señor gigante Cuando el gigante regresó a su cueva, Isabel se volvió hacia Eugene y lo abrazó. Oh, mi querida Isabel, lo que has hecho por mí me ha llegado al corazón. Nunca nadie hubiera hecho tanto para salvarme como tú. A cambio, me gustaría pedirte que te casaras conmigo. Ah, pero, Eugene, soy una plebeya y tú eres un príncipe. No me importa, estoy enamorado de ti. Déjame que te presente a mi madre. Eugene llevó a Isabel al palacio de la reina que le había dado el mechón de pelo Ella se sorprendió mucho y le dijo que era el mismo palacio del que había sacado el mechón de pelo ¿Esta capa estaba hecha con el pelo de mi madre? ¡Eso es maravilloso! Ven, vamos a conocerles de inmediato y les contaremos todo El rey y la reina estaban encantados de ver al príncipe ya que llevaban mucho tiempo sin ver a su hijo El príncipe les presentó a Isabel y les contó todo También expresó su deseo de casarse con ella Oh, Me encantaría tenerla como nuera, es lo que más deseo Ella es una joven maravillosa La reina abrazó a Isabel y pronto se celebró una gran boda Eugene e Isabel se casaron y vivieron una feliz vida Ella ayudó a Eugene a dirigir el reino, ya que su curiosidad le ayudaba a solucionar los problemas del reino y la gente estaba muy contenta. Por eso se suele decir que un amigo al que ayudas es un amigo para siempre.